de, ...de poder llegar y, y relacionarnos con la gente de los lugares... ...nosotros estamos parte, este, haciendo las grabaciones... ...la verdad que se arman jornadas lindas... ...porque uh -huh. estamos todos en nuestras casas... a través del Zoom grabando... Y, ...y bueno, y participan actores, actrices... ...incluso compañeros de otras radios... ...de, de los distintos lugares que visita la compañía... ...y, y bueno, esto hace que el, que el programa tenga un, un tinte federal... ...un tono federal... No solamente digamos en nuestra en nuestra cabeza está acercarnos a la gente con nuestro trabajo sino también eh, acercar a la gente a nuestro trabajo no este y en este caso nosotros lo que lo que va sucediendo con la compañía y acá ya entro quizás a la otra parte de la pregunta sobre qué es lo que lo que sucede en el radiotea con bueno, Ernesto enríquez es, es un fletero que, que por las vueltas de la vida este tiene que tomar la decisión de, de seguir con su con su vida o ¿no? Que, que hace para vivir, digamos, o jugársela mm. definitivamente, y, y y bueno, y se la juega, y arma una compañía de teatro, eh, itinerante, y sale por el país a, a presentar su obra, y a raíz de, de, de ir recorriendo distintos lugares, cuando llega al lugar, la gente que lo recibe, le, le presenta también, lo recibe también con los problemas y las cosas que le pasa al pueblo, a la ciudad donde llega, entonces bueno... A raíz de ahí vamos conociendo distintos distintas ciudades y, y, y las cosas que están pasando en las distintas provincias también que, que bueno que eso me parece que es algo algo extra que, que por ahí tiene este de radioteatro, a diferencia de, de otros que, que hoy se están haciendo por suerte de algunos este, la verdad que es algo que está como apare que está empezando a surgir nuevamente pero bueno nosotros en la en la idea de la gestación del proyecto estaba estaba esto no solamente desde la capital poder generar ¿no? algo un producto que se pueda escuchar en todo el país, uh -huh. sino que, que, que todo el país se haga reflejado también en ese producto. ¿no? Uh -huh. eh, y contanos un poquito de, de tu personaje, de Maxi, que, que tiene un, un lugar importante dentro también de, de la compañía de, de, de Ernesto. Bueno, eh, Maxi es, es el hijo de Mabel, Mabel es la, es la, la actriz de la compañía, Este, que, que también, está, ella vende productos de cosmética por teléfono y, y cuando se entera del casting va del casting de, de Ernesto Enríquez va para al casting y bueno, la, la, la toma, es una, es una señora que no tiene experiencia en el teatro y, y Maxi es, es uno de sus hijos, este, entonces al principio en el radioteatro obviamente no aparece tanto, sino que empieza a contar, aparece contándonos un poco de la vida de, de Mabel, Y bueno, después por algunos giros de la vida este termina termina en, en alguno de los capítulos más adelante este, sumándose a la compañía y bueno, siendo parte de, de del elenco en algún, en algún sentido. Y bueno, este, la verdad que es un lindo personaje que, que fue apareciendo con, con los capítulos eh, y bueno, este porque nosotros si bien tenemos un, por ahí un elenco con cuatro protagonistas, también tenemos este Julieta, Ballina, Manuel Casado y yo eh, Somos como también aquellos que hacen participaciones este, cortitas Con algunos personajes que por uh -huh. ahí tienen una línea en todo Un capítulo, dos líneas, bueno Entonces, eh, bueno, el personaje de Maxi fue apareciendo a través de los capítulos y la verdad que este, lo vamos conociendo y, y la verdad que es un personaje muy, muy lindo Uh -huh. uh -huh. como es el trabajo con los sonidos, no? Porque también tengo entendido que hay un personaje crucial en este en esta historia que es el gato. Eh, yo escuché un par de uh -huh. eh tuve la, el honor bueno, de escuchar a, a, a algunas... Carlos de Martín, nada más nada, claro. como, como el gato. Exactamente, eh, y qué importante, ¿no? Son esos esos personajes que aportan le aportan un montón a la historia desde lo desde el sonido nada más. Sí, sí. La verdad es que que Bowie a uh, uh, uh... Ana le fueron pasando las, las grabaciones dándole un protagonismo muy importante porque este eh, las autoras le, le, le han impreso un, eh, este, un un carácter y entonces una participación hasta casi que entabla diálogos con algunos personajes así claro. que, y digamos la lo, lo sonoro es, eh, es muy importante y este y la, la grabación es muy buena porque está está Carlos ahí atento a a cada a cada cada aparición de Bowie y, y la verdad que, que, que la gente se va se va a encariñar mucho con mucho con bob también este y, y bueno sí, los sonidos es este, es, es, es, es todo es, es, es radio, es todo exactamente y ahí nos sacamos todos el sombrero con, con Julián pellliza que es el, el editor que ha sido un trabajo maravilloso este y, y, y, y es uno de los grandes responsables de que todo se esté saliendo así también porque me, Yo recuerdo cantar el otro día una de las reuniones que tuvimos con, con el elenco y, y, y les recordaba las caras nuestras cuando empezamos el primer día de pandemia, uh -huh. de, de grabación sí. de pandemia, ¿no? Donde claro. nos intentamos hacer un, un pedazo de un capítulo que ya teníamos grabado y, y estuvimos dos, tres horas ahí, viste, matándonos, este, empezando. Y, y y mágicamente cuando llega el primer material que, que grabamos y editado y todo, este... Yo creo que a partir de ahí fue un cambio rotundo en, en, en cómo seguimos laburando, digamos, porque claro, las dudas de saber si, si se iba a poder hacer si, y más las dificultades técnicas de cada momento, más que además era el principio de la pandemia, entonces todos estábamos como todavía adaptándonos al Zoom. Claro. Y, y la verdad que a raíz de, de, de escuchar el material y el resultado, este, todos hicimos rápidamente el clic, dijimos, ah, se puede, vamos para adelante, y a partir de ahí fue un... Fue todo disfrute, a partir de ahí fue la verdad que un disfrute muy lindo hacer los seis capítulos que ya tenemos grabado, la verdad que cada jornada de grabación, que por ahí nos tocan cuatro o cinco horas frente a la compu, grabando, este la pasamos bomba, a pesar de, de no poder estar todos juntos, ¿no? Claro. Eh, Nacho, sos también asistente de dirección dentro de, de, de la compañía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese laburito con... Eh, bueno, un poco lo, lo estás contando, obviamente, pero en tu en tu doble rol, ¿qué, qué tareas tenés además del resto de los actores? Sí. Este, bueno, yo... Lo que que yo soy de, del descubridor, de la cooperativa del Descubridor, soy eh, el secretario de alguna manera, Manu, que es quien la preside, me ha, me ha bautizado como el bombero administrativo. <risa> este, sí. y, y bueno, sí, en un principio... Este, cuando empezó a surgir todo, para poder um, darle, darle máquina al proyecto, incluso hasta me tocó hacer una partecita de, de producción, y, y bueno, ya ahora encarado, encarado de toda esta etapa de grabación de capítulos, este, me, me toca asistirlo a Carlos, sí, estar atento a, a, a las necesidades, Digo, también hoy el asistente por ahí tiene muchas cosas técnicas, ¿no?, de estar ahí, por ejemplo, me toca administrar el Zoom, ver si hay algún micrófono que hay que mutear para que no interfiera, este, si hay algún micrófono que anda a mare, estar atento a apagar las cámaras, este, eso eso más puntual, y bueno, obviamente después de la recopilación, archivos, ordenar, este, estar con atento con con fuliancia, si hace falta regrabar algo, si hay que y bueno, digamos todas las, las tareas que que todavía le tocan al asistente, revisar los los guiones para controlar que, que, que Carlitos este esté, esté alineado, digamos, porque somos todos humanos, entonces todos nos podemos equivocar, y, y por ahí, me acuerdo, hubo un capítulo que, que, que se había comido la participación de uno de los personajes en uno de los bloques, no porque puede pasar, uh -huh. este y, y bueno, nada, eso, estar, estar atento ahí, a, a que todos estén eh, solamente preocupados en hacer su parte, ¿no es cierto? Claro. Bien, excelente. Bueno, Nacho, te vamos a escuchar entonces el lunes. Va, va a salir, y además tenemos el orgullo de que salgan desde el barrio la uh -huh. primera emisión a partir de las 12 del mediodía. Eh, así que, bueno, bueno felicitaciones y, y mierda todavía porque viene el estreno. Se viene el estreno, se viene el estreno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Este, y sí, estamos ya súper ansiosos, la verdad que cada vez más ansiosos que esperando el lunes para para que salga el primer el primer bloque, el primer capítulo y... Y bueno, que empiece a andar y que la gente empiece a conocer a la compañía. Nacho, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y saludos para todos. Así escuchábamos a Nacho Yambrich, actor de Radio y Teatro de La Compañía, que se va a estrenar el lunes a las 12 del mediodía, aquí en, desde el barrio en la radio gráfica y uh -huh. para todas las emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se ponen ya el despertador. Lunes a las 12, que sí, suene. Si no se despertaron a las 12. Bueno, Pero mucha gente despiertos te... escuchando... Eh, panorama federal claro. del de barrio y a las 12 no pueden eh, mientras almuerzan ahí está estás comiendo un, estás recordatorio, un recordatorio un recordatorio porque si estás haciendo alguna otra cosa pones a las 12 eh, la radiográfica y escuchás este primer capítulo después vamos a estar con, con el radio teatro de lunes a viernes a las 12 y 10 y Después, más adelante, 17.50 y a la medianoche. Y los do los domingos, a las 12 del mediodía, se emite el capítulo entero que dura una hora. Uh -huh. ¿Sí? Así es. Ese va a ser Así el que, cronograma. Eh, no se Lo van a, lo, lo van a poder ir siguiendo. Exacto. Y si se lo perdieran, bueno, hoy en día no es como el radioteatro de hace varias décadas donde te lo perdiste y te lo perdiste. Y chau. Ahora podés volver a escucharlo en las plataformas digitales de la radiográfica si se te pasó la hora. La verdad que sí. 11 y 10 en la ciudad de Buenos Aires 14 grados 9 vamos a una tanda en las noticias y seguimos Desde nuestros estudios por las redes desde casa seguimos reduciendo distancias Radio gráfica FM 89.3 Más vivos que nunca informan 107 nuevos fallecimientos y 12.026 positivos en Argentina. El reporte del Ministerio de Salud informó que el promedio de casos en los últimos 7 días es de 9.855 contagios diarios. Las autoridades detallaron que existen áreas específicas como la capital jujeña o el área metropolitana de Mendoza con más tensión no sólo por las camas disponibles, sino sobre el recurso humano para la atención de pacientes. En ese sentido, informaron que el Ministerio reclutó voluntarios enfermeros, técnicos y epidemiólogos que están saliendo en operativos de apoyo a diversas provincias como Salta, Tierra del Fuego, Jujuy y Mendoza política Establecen un cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero en el Estado. La decisión que apunta a lograr una efectiva inclusión se tomó en virtud de respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el sector público nacional, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias. Messi insiste que no debe indemnizar al Barcelona El astro argentino publicó un comunicado Donde respondió al presidente de la Liga Española Quien amenazó con no autorizar el trámite de baja federativa Para su traspaso si no pagaba la millonaria cláusula De rescisión de su contrato Messi acusó a la Liga Española de ser parcial e insistió en que el contrato con el club catalán lo exime de pagar los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión si su voluntad es marcharse tras la temporada que acaba de finalizar. Más información en telam.com.ar En Telam, podés confiar.